Hermanos, en esta Semana Santa, ven y participe en los cuaresmales, donde podrás alcanzar la gloria y la divinidad del Espíritu Santo, el perdón de tus pecados y además disfrutarás de la compañía de los hermanos las Ayizas, y de la sesión dirigida por el Padre Amaro y una servidora sorzorrita. Informes en la parroquia del corazón del Niño Santo Jesús de los Cielos y Divina Providencia. Amén. Te esperamos. Que Santo Toribio esté con ustedes y con su espíritu.